Ibas camino a tu casa cuando falleciste. Fue un accidente de tránsito. Nada extraordinario, pero sin embargo fatal. Dejaste atrás una esposa y dos hijos. Fue una muerte indolora. Les paramédicos dieron todo de sí para salvarte, pero no hubo caso. Tu cuerpo estaba tan destrozado que hasta fue mejor así, créeme. Y fue entonces que nos encontramos. ¿Qué, ¿Qué pasó? Preguntaste, ¿dónde estoy? Moriste, respondí con naturalidad. No tenía sentido medir mis palabras. Había un camión y estaba derrapando. Sí, dije. ¿Yo morí? Sí, pero no te sientas mal al respecto. todos mueren. Miraste alrededor. No había nada, solo vos y yo. —¿Qué es este lugar? —preguntaste. —¿Es el más allá? —Más o menos. —¿Vos sos Dios? —Sí, soy Dios. —¿Mis hijos? —Mi esposa? —preguntaste. —¿Qué hay con ellas? —¿Estarán bien? —Eso me gusta. Acabas de morir y tu principal preocupación es tu familia. Eso es muy bueno. Me miraste con fascinación. Para vos no me veía como Dios, solo me veía como un tipo común, o posiblemente una mujer, una vaga figura de autoridad quizás, más como una maestra de español que como el Todopoderoso. No te preocupes, ellos estarán bien. Tus hijos te recordarán como alguien perfecto en todo aspecto. No tuvieron tiempo para llegar a despreciarte por algo en particular. Tu esposa llorará por fuera pero sentirá alivio por dentro. A decir verdad, tu matrimonio se estaba cayendo en pedazos. Si te sirve de consuelo, se sentirá culpable al sentir alivio. Oh, dijiste. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Me voy al cielo? ¿O al infierno? ¿O algo así? Ninguno. Serás reencarnado. Ah, entonces los hindúes tenían razón. Todas las religiones están en lo cierto, a su manera, contesté. Camina conmigo. Me seguiste mientras cruzábamos el vacío. ¿A dónde vamos? A ningún lugar en particular. Se siente bien caminar mientras hablamos. ¿Y cuál es el punto entonces? Preguntaste. Cuando renazca, seré solamente una pizarra en blanco, ¿verdad? Un bebé. Todas mis experiencias y todo lo que he hecho en esta vida no importará. No exactamente. Llevas con vos todo el conocimiento y las experiencias de todas tus vidas pasadas, solo que no lo recordás ahora mismo. Paré de caminar y te tomé por los hombros. Tu alma es mucho más magnífica, bella y gigantesca de lo que puedes imaginar. Una mente humana solo puede contener una pequeña fracción de lo que sos. Es como apoyar tu dedo en un vaso con agua para sentir su temperatura. Pones una pequeña parte de vos contra el recipiente, para cuando la quitas, habrás obtenido el conocimiento que poseía. Has estado dentro de un humano por los últimos 48 años, por lo que aún no te has extendido, para sentir tu inmensa conciencia. Si pasáramos el suficiente tiempo aquí, comenzarías a recordarlo todo. Pero no tiene sentido hacer eso entre cada vida. ¿Cuántas veces he reencarnado? Oh, muchas, muchísimas, en muchísimas vidas diferentes, dije. Esta vez serás una campesina china en el año 540 antes de Cristo. Espera, ¿qué? Tartamudeaste. ¿Me enviarás de vuelta en el tiempo? Bueno, técnicamente sí. El tiempo como lo conoces solo existe en tu universo. Las cosas son algo distintas de donde yo vengo. ¿De dónde venís? Mmm, yo vengo de un lugar, un lugar distinto, y allí hay otros como yo. Sé que querrías saber cómo es ese lugar, pero honestamente no entenderías. Oh, dijiste algo desilusionado. Un momento, si soy reencarnado en distintos lugares en el tiempo, en algún punto podría haber interactuado conmigo mismo. Seguro, pasa todo el tiempo y con ambas vidas conscientes únicamente de sí mismas, vos nunca sabes que este encuentro está sucediendo. ¿Cuál es el punto de todo esto, entonces? ¿En serio? Pregunté. estás preguntando cuál es el sentido de la vida? ¿No está un poco estereotipado? Bueno, es una pregunta razonable. Persististe. Te miré a los ojos. El significado de la vida, la razón por la que creé este universo... ¿Es para que madures? ¿Querrás decir la humanidad? ¿Querés que maduremos? No, solo vos. Creé este universo para vos. Con cada vida creces, maduras y te volvés un intelecto mayor. ¿Solo yo? ¿Qué hay de los demás? No hay nadie más, dije. En este universo solo estamos vos y yo. Me miraste fija y e inexpresivamente, pero toda la gente en la Tierra. todos son vos, diferentes encarnaciones de vos mismo. O sea que yo soy todos. Ahora lo estás entendiendo, te dije palmeándote la espalda a manera de felicitación. Yo soy cada humane que ha vivido, y cada humane que vivirá, exactamente. Soy Abraham Lincoln. Y sos John Wilkes Booth, también, agregué. Soy Hitler, preguntaste apaleado, y las millones que asesinó. Soy Jesús, y todos sus seguidores. Te quedaste en silencio. Cada vez que trataste injustamente a alguien, dije, te lo estabas haciendo a vos mismo. Cada acto de amabilidad que has hecho, te lo has hecho a vos mismo. Cada momento feliz y cada momento triste experimentado por un ser humano fue o será experimentado por vos. Lo pensaste por un largo tiempo. Luego me preguntaste, ¿por qué? ¿Por qué hacer todo esto? Porque algún día te volverás como yo. Porque eso es lo que sos. Sos una de las mías. Sos mi hija. ¡Wow! exclamaste incrédulo. ¿Decís que soy un dios? No, no todavía. Sos un feto. Aún estás creciendo. Una vez que hayas vivido cada vida humana a través de los tiempos, habrás crecido lo suficiente como para nacer. Entonces el universo entero es solo un huevo, respondí. Ahora es momento de que continúes hacia tu próxima vida y te envíe hacia ella.